para presentar la emisión de Contacto Sur de hoy miércoles 9 de marzo del 2016. Recuerden que nos encontramos en vivo y en directo desde el Centro de Espiritualidad San Patricio, ubicado en el Valle del Cumbayá, 40 minutos de Quito, Ecuador. Estamos en la cobertura de la 15ª Asamblea Ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Saludos, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Organizaciones panameñas exigieron justicia para Berta Cáceres. En Veracruz, México, se reportan 28 mujeres asesinadas entre enero y febrero. Mujeres de ALER comunicadoras lanzan pronunciamiento en favor de la igualdad y la justicia entre hombres y mujeres. Iniciamos la emisión del Contacto sur les contamos que este 8 de marzo del 2016 desde Quito, Ecuador, en el marco de la 15ª Asamblea General Ordinaria de ALER, las comunicadoras presentes en la Asamblea lanzaron un manifiesto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el Día Internacional de la Mujer y desde la 15ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, manifestamos la importancia de la comunicación educativa, comunitaria y popular. Para hacer un mundo más justo e igualitario para todos los géneros. Hoy conmemoramos las luchas de las mujeres por sus derechos e igualdad hacia una sociedad más equitativa y visibilizamos a las compañeras que estuvieron, a las que están y a las que estarán trabajando por la justicia y la no discriminación. Al mismo tiempo hacemos un llamado a revisar las prácticas y las formas en que nos relacionamos en los espacios públicos y privados y también exigimos resultados, avances y acompañamiento en las luchas para garantizar los derechos de las mujeres. Retomamos los valores de nuestra asociación que desde la comunicación llaman a la solidaridad, compromiso, coherencia, equidad, dignidad humana, Respeto a la naturaleza, vida plena y justicia. Interpelamos a todas las mujeres a apropiarse de la palabra y de los distintos espacios de participación y de toma de decisiones, como parte del derecho humano a la comunicación. En particular, este 8 de marzo resaltamos la tenacidad de la dirigente lenca Berta Cáceres, asesinada por feminista, por ecologista, por indígena, por resistir y luchar y de todas las mujeres periodistas y activistas que con su trabajo diario de comunicación reivindican la exigencia de una sociedad más justa para el buen vivir. Por todas las vertas de nuestra América andina y el mundo. Que nada en tristeza la alegre rebeldía de las mujeres. Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz Continuamos con más noticias en la emisión de Contacto Sur. En Panamá, organizaciones salieron a las calles y protestaron frente a la Embajada de Honduras para exigir justicia por el caso de Berta Cáceres. Desde Radio Temblor nos informan. Organizaciones panameñas exigieron justicia para Berta Cáceres frente a Embajada de Honduras. Este 7 de marzo de 2016, representantes de distintas organizaciones populares panameñas protestaron en las afueras de la Embajada de Honduras en Panamá en reclamo de justicia por el asesinato de la compañera dirigente indígena Berta Cáceres. Representantes de organizaciones convocantes, tales como el Espacio de Encuentro de Mujeres, Voces Ecológicas de Panamá, el Colectivo, Asociación de Educadores Veragüenses y la Red Nacional en Defensa del Agua, Hicieron entrega formal al personal de la Embajada de Honduras de los comunicados en solidaridad al pueblo hondureño y la solicitud de protección al compañero Gustavo Castro, sobreviviente y testigo clave del caso, a la Embajadora de Honduras en Panamá, Nery Magalé quien solo aceptó que una comisión de siete personas entraran frente a presencia policial. Organización. Bueno, ahí tenemos a Radio Temblor desde Panamá. Vamos a México, allí en Veracruz se reportan 28 mujeres asesinadas entre enero y febrero. ¿Y qué ocurre? El gobernador del estado no quiere declarar la alerta de género. Vamos con nuestro compañero Flores Minas de Radio Guayacocotla en México. ¿Qué tal? Un saludo para ustedes que están en sintonía de Contacto Sur. En la información aquí en México tenemos... En el estado de Veracruz, México, se reportan 28 mujeres asesinadas de enero y febrero y el gobernador del estado se niega a declarar la alerta de género. Tan solo en enero y febrero de este año 2016, en el estado de Veracruz, 28 mujeres han sido asesinadas. Así lo dieron a conocer los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en rueda de prensa, Estela Casados González, integrante de dicho consejo consultivo, explicó que de 28 casos, 24 son considerados como feminicidios. Sin embargo, no por falta de capacitación en materia de equidad de género, los ministerios públicos no siempre quieren considerarlos así. Los integrantes del consejo consultivo indicaron que falta voluntad policiaca de parte del gobierno de Javier Duarte, para la declaratoria de alerta de género, así como para empujar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y revertir el alto índice de feminicidios. De los 28 asesinatos violentos contra mujeres, 15 ocurrieron en enero y 13 en el mes de febrero de este año 2016. Algunos de los municipios en donde se han dado estos hechos son Papantla, Tecolutla, Nautla, Álamo, Tuxpan... Maltrata, Huitláhuac, Aptopan, Emiliano Zapata, Coatepec, Jalapa, Acula, Atoyac, Medellín del Bravo, Cozomoloapan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Sotiapan, Cozoliacaque y Jaltipan. Estela Casados acentuó que el Estado de Veracruz impera la impunidad, además de que no se están cumpliendo las recomendaciones que envió hace casi dos meses la Secretaría de Gobernación a Gobierno del Estado para garantizar que se respete la vida y los derechos de las veracruzanas. Respecto al Día Internacional de la Mujer, que fue ayer 8 de marzo, Estela Casados González dijo que hay preocupación respecto a la violencia que padecen las mujeres en el Estado de Veracruz. Con la información retomado en el portal Plumas Libres, informó para Contacto Sur... Inocencio Flores Mina de Radio Guayacocotla en Guayacocotla, Veracruz, México Décimoquinta Asamblea General de ALER Desde toda América Latina y el Caribe las socias de ALER se encuentran en Quito, Ecuador del 7 al 11 de marzo de 2016 para reflexionar y decidir el presente y futuro de la comunicación Acompaña este evento continental, síguelo a través de www.aler.org, en Facebook, Aler Satelital, en Twitter, arroba Aler Prensa, y en esta radio. Buen Vivir, pasión por la vida. Sigue el desarrollo de la 15ª Asamblea de ALER y hoy estará, se estará presentando en la Universidad Andina en Quito, Ecuador, el foro público, signos de la comunicación popular para el buen vivir en América Latina y el Caribe. Estaremos generando señal, pero tengo invitados especiales de la experiencia de comunicación popular, de radios populares de República Dominicana en el Caribe. Tengo al padre Guillermo Perdomo de Radio... Marín, y también varios invitados, al Padre José Victoriano, de Radio Santa María, a Deni Espinosa, Secretaria Ejecutiva de UDECA, a Miguel Ángel Guión, que es de Radio Seibo, pero también de la Junta Directiva de ALER, Esmelin Reyes, de Radio Maya. Padre Guillermo Perdomo, gracias por estar acá en, en Contacto Sur. Un saludo cordial para ti y para todos los amigos de Contacto Sur. Padre, ¿cómo se, se está batiendo el chocolate en, en República Dominicana en esto de la radio popular, la comunicación popular y el buen vivir? Pues eh, lo fundamental es que para nosotros eh, somos un canal respetuoso, disponible, reverente para que la gente pueda expresarse, porque Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, que hablen sobre sus carencias, sobre sus alegrías, sobre sus miedos, la incertidumbre que viven y que expresen también sus esperanzas que denuncien lo que sienten que afecta al medio ambiente, el futuro de sus familias. Por otro lado, hemos sido por 35 años Radio Marién, un canal especial de expresión de la mujer y de apoyo a su organización a través de la unión de centros de madres, mujeres fronterizas, institución hermana que nació en Radio Marién. Los hermanos y hermanas de Haití que pues están presentes en esta ciudad fronteriza de Dajabón y todo el entorno del noroeste de la República Dominicana, pues eh, tienen el deseo de vivir, tienen la aspiración legítima al buen vivir. Por eso apoyamos sus derechos en medio de la movilidad humana, acompañamos esto y promovemos que se les trate... ...como lo que son seres humanos, hermanos y hermanas de nosotros los dominicanos y dominicanas. ¿Qué nos cuenta el padre José Victoriano de Radio Santa María... ...la experiencia de la comunicación y el buen vivir en República Dominicana? Eh, buenos días para todos los amigos de Contacto Sur. En República Dominicana y en concreto desde Radio Santa María... Hacemos un esfuerzo grande para eh, dar visibilidad a todas las iniciativas de las comunidades y las organizaciones en su lucha por eh, llevar adelante la vida con calidad, Y en ese sentido, permanentemente estamos en los lugares, en los territorios, conociendo cómo la gente vive, cómo la gente trabaja, cómo la gente soluciona los problemas concretos del día a día. Y hacemos que la gente escuche, reconozca, y también conectamos a las comunidades con las instancias de decisiones. ¿Es posible esto, promover el buen vivir en... En, desde la comunicación por supuesto el, a partir justamente decía de lo que la gente va haciendo en sus comunidades, en los territorios eh, haciendo que la gente conozca la creatividad cómo se resuelven los problemas de manera eh, particular también tenemos a Miguel Ángel Guillon eh, del Radio Ceibo y padre de la de ahí de República Dominicana ¿es posible la misma pregunta desde la experiencia el buen vivir desde la comunicación popular? Es posible y es necesario. Si no tenemos como horizonte, como bandera, el buen vivir, el suma causai de los pueblos originarios, no estamos en nada. Porque escuchando a las comunidades, escuchando a las personas, sobre todo a aquellas que están más alejadas, aquellos que son los preferidos de Jesús, es ahí donde el buen vivir se hace carne, se hace realidad en nuestras vidas y en nuestras emisoras de UDECA en República Dominicana. Que, eh, entiendo que tienen una experiencia, una lucha desde Radio Seibo, ¿no? Sí, seguimos acompañando a las más de 800 que fueron desalojadas brutalmente en la noche por la compañía azucarera central romana. Seguimos acompañando a estas familias y luchando en todos los frentes. Justo ayer, en Ginebra, en Suiza, se ha entregado un documento a la relatora especial de la vivienda de Naciones Unidas para que esta cobardía que se produjo en la noche se conozca en todo el mundo, y que esta compañía abusadora central romana que con el azúcar amarga a tantas personas, nosotros podemos endulzar los corazones de estas familias y seguir en esta lucha por el buen vivir. Eso es buen vivir, es promover el buen vivir, la justicia, ¿no?, de los derechos humanos. Uh -huh. eh, queremos que el padre eh, Guillermo, perdón, nos envíe un mensaje, porque también se ha hablado de la espiritualidad del buen vivir, es decir, no puede haber buen vivir, derechos humanos, vida digna sin, sin la parte espiritual. ¿Qué mensaje le, le da a, a toda América Latina? Bueno, eh, que la radio debe ser un canal para que las personas expresen esa fe que viven en comunidad. Y que potencia la lucha por el buen vivir, justamente. La energía, el motor de la vida y eh, del compromiso de las personas está justamente en esa fe. Y promovemos también la vida familiar, donde la fe se expresa, se potencia. Pero no podemos dejar la alegría, la música, el humor. Y también es muy importante que la salud eh, se se trabaje preventivamente porque la ruina del pobre es la enfermedad. O sea que todo esto se expresa eh, desde la fe para un buen vivir. Bueno, yo quiero agradecer al Padre Guillermo Perdomo, al Padre José Victoriano, a Miguel Ángel... Gullón. anunciamos a Deni Espinosa y a Melin Reyes les saludamos, no han podido ingresar al estudio de alerta satelital pero igual les saludamos para los que nos están escuchando en República Dominicana aquí la emisión de Contacto en Sur en cobertura, en vivo y en directo, desde el Centro de Espiritualidad San Patricio, a 40 minutos de Quito, Ecuador, cobertura directa se despide de ustedes, Javier Barrios Para nosotros, observar es un placer. Aler, contacto sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, veinte, Ale. Te toca y te prende.